Y ahora sí, en este momento nos vamos para Brasil. Esta vez, Plinio, buenos días. ¿Cómo estás? Buen, buen día, Daniela. Gran gusto hablar con Radio Centenario. Igualmente. Y bueno, hoy nos mandabas eh, varios temas importantes. Sobre todo uno que ya veníamos conversando, que es el tema del Banco Central, ¿no? Y el Banco Master. Sí, del Banco Master, que yo dije la semana pasada que la nueva novela brasileña Va a ser el Banco Master, uh -huh. ¿no? el escándalo del Banco Master. Así como pasamos años discutiendo la Lava Jato, que destruyó el sistema político brasileño, ahora se inaugura una nueva novela, que es la liquidación del Banco Master, que tiene el potencial de avalar toda la estructura de la justicia brasileña y de la política brasileña. De esto todo dentro de un proceso de erosión progresiva de las instituciones que constituyen la democracia liberal aquí en Brasil. ¿no? La semana todavía no sabemos mucho, No sabemos nada más la puntita del iceberg, pero ya por lo que sale, por lo que ventila, ya se ve la magnitud del escándalo que viene. Y en esta semana yo creo que fueron cinco hechos que son eh, importantes para entender la magnitud del escándalo y sobre todo a partir del escándalo, cómo funciona la sociedad brasileña. Porque los empresarios para obtener eh, seguridad se, eh, jurídica aquí en Brasil, ellos necesitan de una red de apoyo. de apoyo político, de apoyo en el poder. Y es esto lo que empieza a ventilar del escándalo del caso Máster. ¿no? Y hay cinco hechos que yo creo que son emblemáticos. Primero, el ministro todopoderoso del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que es el hombre que se encargó de, del juicio de Bolsonaro. Bueno, este señor... El escritorio de su señora tiene un contrato de 129 millones de reales con el Banco Master para prestar servicios, pero resulta que durante la vigencia del, del, del contrato no prestó ningún servicio. Pero ahora sale la, la información que el juez Alexander de Moraz tuvo dos encuentros en la mansión de Daniel Borcaro que es el dueño, el controlador del banco Master, es el arquitecto, es el gran bandido del sí. banco Master. Y en uno de estos encuentros eh, estaba también el presidente del banco de Brasilia, que es un banco público que quería comprar el banco Master para evitar que el banco Master quebrara. o sea, en la mitad, en, en plena crisis. de la liquidación del Banco Máster, un juez de la Suprema Corte Federal hace dos reuniones con el banquero en la mansión del banquero, en una de ellas con el presidente eh, del Banco Público, que era presionado para salvar el Banco Máster. Este es un caso, ¿no? El segundo que sale esta semana es que el ex presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, ¿no? de la época de Bolsonaro, nombrado por Bolsonaro, actuó dos veces, para, en dos ocasiones, para evitar la liquidación del Banco Master, que es una liquidación que todos los economistas sabían que en algún momento iría a ocurrir. porque el mercado, aunque sea muy oscuro, tiene sus transparencias. Y cuando un banco eh, ofrece productos con una rentabilidad absurda, es un señal, ¿no? es una manera de, de, de que el mercado tiende de ver que este banco va mal de las piernas, que pronto va a quebrar. Sí. Pero aunque esto se veía y que nadie entendía cómo este banco continuaba funcionando, ahora empieza a aparecer, ¿por qué? Porque el Presidente del Banco Central brasileño, que se presenta como un Banco Central independiente y técnico, actuó, y esto está comprobado, dos veces para bloquear la liquidación del banco por el Banco Central. Liquidación que acabó ocurriendo muy, mucho más tarde al costo de un gran prejuicio para sus eh, clientes y para el sector público que tendrá que entrar con... con mucha plata, para cubrir eh, determinados prejuicios. Tercera información, porque esto no queda solo con Bolsonaro, el ex ministro de la justicia de Lula, que también es ex ministro del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, ¿no? tenía un contrato con el Banco Máster donde ganaba 250 mil por mes, acumuló, 6,5 millones mientras todavía era ministro de Lula ¿no? claro que el contrato era con su escritorio de abogací, de, de, de defensa pero, él, y él dice que él no controlaba, que eran sus hijos que controlaban, pero queda siempre, digamos la sospecha que de hecho quien controlaba era el todopoderoso Ricardo Lewandowski cuarto hecho ¿No? se descubrió que Lula tuvo dos entrevistas secretas con Borcaro en el medio de la liquidación del Banco Máster. ¿no? Estas, estas visitas fueron intermediadas por el, por el exministro de la Economía de Lula eh, y de Gilma, Guido Mantega, ah, que sí. se, se, se, se descubrió era un lobista del Banco Master ganando un millón de reales por mes. ¿no? Y, y era lobista del Banco Master a pedido de Jacques Wagner, senador Jacques Wagner, que es el líder del gobierno en el Senado. Bueno, ahí se ve que el Banco Master también tiene sus tentáculos por adentro del PT y por dentro del gobierno Lula. Por fin... se sale esta semana que un un fondo de investimento un fondo de no sé cómo se dice un una un fondo de investimento en portugués fondo de inversiones ¿no? un de, de fondo, inversiones fondo de inversiones fondo de inversión ligados a ligados al Banco Master investió eh, 20 millones de reales en un resort en el Paraná se llama resort Tayaya que es de los hermanos de un otro ministro del Supremo, Díaz Toffoli. Pero en realidad, los hermanos de Díaz Toffoli, uno es un electricista muy muy simples y el otro es un padre, porque Toffoli vino de la base del PT. Y la gente en el resort dice que el jefe, de hecho, es el ministro. Y peor, se descubrió que en este resort había un casino clandestino. Bueno... Entonces ahí empieza a, a quedar eh, claro la dimensión que tiene este escándalo, que con seguridad va a polarizar toda la, la discusión política de las elecciones del 2026. Por eso hago esta introducción de los personajes de la novela, porque yo creo que vamos a escuchar mucho de esto durante el año. Bien. Pasamos a, a otro tema y está Lula en Panamá participando allí en un foro económico eh, donde hay una cantidad de presidentes, eh, pero dicen que cuando llegó a Panamá lo que le preguntaban los periodistas es cuándo se reúne con Donald Trump y para qué se va a reunir con Donald Trump y demás. Él les dijo que quiere que las economías crezcan y dijo una cosa... Impresionante, ¿no? Dijo, eh, los líderes de las dos principales democracias de Occidente deben dialogar mirándose a los ojos. Son él y Trump, los líderes de las dos principales democracias de Occidente. Sí. Bueno, buen día, Ángeles. Buen día. Eh, Lula tiene mucha confianza en la química y en su poder personal de persuasión. Sí, sí. El hecho es que está en, en una situación muy difícil y constrangedora porque Trump avanza los peones aquí en América del Sur, ahora avanzó el peón en Gaza y Lula eh, no reacciona, ¿no? no sabe por dónde reaccionar. Bueno, la, la, su, su política por mientras es una política de, de ganar tiempo para ver ¿Cuál es la salida que encuentra? Pero resulta que conversó con Trump. No se sabe si fue Trump que llamó o si fue el que llamó. Pero probablemente fue Lula que llamó reaccionando a la invitación para que eh, Lula participara del Consejo de Paz para reconstruir Gaza. Un escándalo total que ya hablamos la semana pasada. Bueno, yo creo que la, la, la, la jugada de Lula fue... poner condiciones a la participación, lo que ya es muy malo, porque quiere decir que dependiendo de las condiciones sí se puede hacer un Consejo de Paz para reconstruir Gaza. Bueno, y la condición que él puso es que el Consejo tiene que tener palestinos. ¿no? Todavía no sabemos lo que va a responder Trump, no, pero de cualquier manera parece muy mal. Y, y en esta conversa, se arregló que Lula va a visitar Trump en la Casa Blanca en marzo, lo que yo interpreto como un sintoma que, que, está que, que, que Lula se está doblando a la voluntad sí. de Trump. Sí. Bueno, hay también la noticia que Lula fue llamado por Macron Y yo creo que las cosas están interconectadas, porque Macron eh, no aceptó la invitación para participar del Consejo de Gaza, porque dijo que esto afrontaba las Naciones Unidas. Bueno, y resulta que Macron llama a Lula para decirle, mira, lo mejor es mantener todas las negociaciones internacionales ...dentro de las Naciones Unidas... ...entonces yo creo que entendí... ...porque poco se, se dice del contenido... ...de lo que fue hablado... ...pero por lo que ventiló... ...lo que se deduce... ...es que Macron presiona a Lula... ...para que no se entregue a Trump... ...no... Bueno, ...y el planalto divulgó que Lula... ...habló con mucha gente... ...que habló con Xi Jinping... ...que habló con Putin... ...con Erdogan... con Modi, bueno, porque hay una intensa negociación ahora para eh, intentar salvar de manera desesperada el multilateralismo que está moribundo. ¿no? Yo creo que es dentro de este contexto que, que tenemos que entender estas conversas de Lula. Clinio, sí. uh -huh. entre otros temas que nos mandabas también, es bueno, se ven en las elecciones este año en octubre, el 4 de octubre, Y hay una derecha, ultraderecha, que se encuentra dividida. Sí, que son son las noticias de, de, que, que van a polarizar Brasil. no uh -huh. La relación con, con Estados Unidos, el escándalo del Banco Mast, que, que es un como si fuera una gran luz en las entrañas de la sociedad brasileña, ¿eh? y las elecciones. Y resulta que la ultraderecha encuentra dificultad para unificarse. hay división dentro del bolsonarismo uh -huh. y hay división de la ultraderecha con el bolsonarismo raíz, ¿no? Dentro del bolsonarismo hay una división entre la mujer de Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, y los hijos, porque Michelle quiere ser candidata. Los uh -huh. hijos no quieren, bueno, y Bolsonaro ya dijo, el candidato es mi hijo mayor, es uh -huh. Flavio Bolsonaro. Bueno, Pero resulta que esto divide las iglesias que apoyan a Bolsonaro. Porque Bolsonaro tiene un apoyo muy fuerte en las iglesias evangélicas de lo que yo llamo la teología de la prosperidad. Son iglesias que viven de la explotación de la fe de la gente desesperada. Bueno, Y hay dos líderes religiosos que son muy importantes para Bolsonaro. Uno es Silas Malafaya de una iglesia que se llama Asamblea de Dios Victoria eh, Vic, Victoria en Cristo. ¿No? Oh, un nombre qué es creatividad una eh. que no es muy grande, asustadora el nombre, ¿no? Sí. Asamblea de Dios Victoria en Cristo. Y es una iglesia pequeña, ¿no? Que es una disidencia de otro porque como son negocios. los socios se van separando, ¿no? pero que es comandada por este señor Silas Malafaya, que de mi punto de vista es el principal, el principal líder de la de la ultraderecha brasileña, es un hombre muy zorro, ¿no? y es el hombre en realidad que comandaba Bolsonaro, incluso hay, hay eh, imágenes donde eh, está discursando Bolsonaro, Y Silas lo mira y habla no, con la voz lo que él tiene que decir de manera caricata para que lea los labios de Silas. Y enseguida Bolsonaro lo dice. Y es una imagen importante para mostrar la, la, la influencia que tiene Malafaya junto a los bolsonaristas. Bueno, este señor se peleó con Damaris Alves, que es otra líder religiosa, ahí sí de la... Eh, Iglesia Universal de Dios. Uh -huh. que, porque, el, porque Damares defiende que el bolsonarismo salga con, con el gobernador de São Paulo, Tarcisio, y Michel De Vici. Pero Bolsonaro ya dijo que no, ¿no? que el candidato ahora es eh, Flavio. Entonces hay este primer problema. ¿no? El núcleo del bolsonarismo no No se unifica y pelean en público, porque esta es una característica de los bolsonaristas. Pelean, sí. se insultan, se, se difaman público. en público de manera muy fuerte. Pero también hay una, una sesión del bolsonarismo con la otra, la derecha, no raíz, la ultraderecha no raíz, que no quiere Flavio Bolsonaro, y hay varios pretendientes, El gobernador de Goiás, ¿no? Ronaldo Callado, que es un médico ultra reaccionario, ya un veterano del reaccionarismo de la vida política brasileña. El gobernador de Paraná, que es hijo de un apresentador de televisión, que tiene el nombre de Hachinho. Hachinho en portugués quiere decir pequeño ratón. ¿Sí? Imagínate, un líder que se llama Ratón, ratoncito. ¿no? y ahí el, el gobernador de Rio Grande do Sul Eduardo Leite todos ellos quieren también ser candidatos no y la idea que ellos tenían es que saldrían todos candidatos y después se unificarían en la segunda vuelta pero resulta que como Flavio salió candidato y Bolsonaro desautorizó cualquier otra candidatura ellos entonces están cambiando movilizando no cambiando de partido para ver si eh, viabilizan otras alternativas. En fin, tenemos una derecha sí. que no está unificada, que está confusa, y, y aunque los vientos soplen para la derecha, esto favorece mucho la candidatura de Lula, que ya tiene el candidato, y ya tiene una, una amplia frente de alianzas, Porque del Gobierno Federal es siempre más fácil montar alianzas fisiológicas. Ahora, vos dijiste ultraderecha no raíz, entendimos bien, no raíz, sí, no raíz de no, no raíz bolsonarista. Ahí ¿no? está, que no tiene Porque raíz la... bolsonarista. Ahora, escuchándote todo sí, este que... desarrollo que hacías, uno sabe, y todos sabemos que en Brasil las iglesias son evangélicas todas estas iglesias que nombrábamos, ¿no? Eh, tiene mucha influencia y está todo mezclado con la política pero no sabíamos que era tanto por lo menos yo no, te, no había visto que era tanto como para presentar ahora este panorama Mira, hay, hay una película que ahora se me fue el nombre que yo creo que se llama Apocalipsis, alguna cosa así Sí, la vimos, Petras. la vimos Sí, sí, sí eh, Ella documenta esto la película No es gran cosa, pero lo que documenta sí es asustador y vale la pena asistirla, porque muestra cómo la, la, la religión tiene una, un protagonismo muy, muy fuerte en la ultraderecha brasileña. Y esto, uh, Ángeles, tiene que ver, ¿no?, porque esta es la religión de la barbarie, sí. ¿no? es la teología de la barbarie, la gente está desesperada, no ve salida, entonces busca sí. una salida mágica en esta teología de la prosperidad ¿no? entonces yo creo que sí. tiene a cada época un tipo de religión y la, al capitalismo de la sí, barbarie verdad. corresponde la teología de la de la prosperidad apocalipsis en los trópicos la película es cierto que lo habíamos nombrado ah. y acá queda una buena Sí. Una buena película, Ángeles, sí. para entender la política de la derecha brasileña. Y yo creo que no es, no debe ser muy diferente la dere la ultraderecha americana, uruguaya, porque tienen, aunque es claro, cada país con su especificidad, Exacto. pero tienen rasgos comunes. no Y con la dimensión, Brasil es tremendo país, eh, pero ahí ves en la cuestión, la política... el poder vinculado al dinero y a la riqueza y la religión. Es una mezcla ahí muy potente. no Y hay, y hay, y hay que meterle, Ángeles, el crimen... A ver, que se cortó ahí? A ver. a ver, Plinio, ahí, si podemos escucharte otra vez. Eh, Vamos, ¿volvió? Hay, ahí volvió, ahí volvió. Hay que acrecentar a lo que dijiste... La, la, la importancia del crimen organizado, Cierto. que también está en el escándalo del Banco Master, porque hay varias operaciones enormes con fondos económicos del PCC, que es el comando de la, de la, de la capital, aquí el crimen organizado de Sao Paulo. Cierto. Entonces, eh, eh, todo esto está junto. Es verdad, es verdad. Bueno, y nos queda el tema de otra vez tormenta, otra vez gente, mucha gente sin energía eléctrica. En San Pablo, ¿no? Sí, esto nada más para que nosotros no naturalicemos el desastre que está ambiental, ambiental. ¿no? Cada lluvia en, en San Pablo es un trastorno total. ¿no? Ayer llovió, las, las fotos que salen son impresionantes, y el hecho es que 80 mil lares domicilios quedaron sin luz. ¿No? Y esto yo creo que es importante para destacar dos cosas ¿no? de la gravedad de lo que está ocurriendo. Primero, la total incapacidad de San Paulo de convivir con el colapso ambiental que estamos viviendo. ¿no? Entonces, cada lluvia es, es un, una catástrofe, es un caos. Y segundo, la imposibilidad de mantener la, uh, la energía eléctrica sob control de empresas privadas. que son verdaderas eh, eh, casas ni que se llamaría en Brasil, que, que no cuidan sí. en realidad de, de la preservación y de mantener el sistema uh, a la altura de los problemas que aparecen. Entonces yo creo que esas son dos cosas que van saliendo y es importante que se hable de esto, porque los problemas, las contradicciones, ellas están ahí y ellas apuntan para, digamos, la necesidad de, de enfrentar el colapso ambiental y de estatizar las operadoras de energía eléctrica. ¿no? Y, entonces, nada más para recordar estos a los hermanos uruguayos. Muy bien. Bueno, dejamos por acá, Pliño, y nos reencontramos la semana que viene. Perfecto. Muy bien. Un abrazo grande y muchas gracias, como siempre. Muchas gracias Ángeles, siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Un honor para nosotros, Plinio Arruda Sampaio Jr. desde Brasil.